No parece ser este, una traba la, los subsidios para el pago de los, los sueldos de los trabajadores. Así que si querés escuchamos a, a Leandro Alto Escuchamos al Intendente de Santa Rosa. Gracias. Solicitó que se tomaran eh, las medidas que corresponden en este caso, o sea, aplicar las sanciones que tienen que ver desde el punto de vista económico también por esta falta de respeto que se genera hacia el vecino de la ciudad. Eh, Autobuses Santa Fe viene cobrando el subsidio del transporte público que recibe del Sistau de, de Nación, que son cifras muy importantes y cubren ampliamente también lo que es el pago de los sueldos de los trabajadores. En esto hemos venido trabajando también, no solo porque no es un, solo la realidad de Santa Rosa, Autobuses Santa Fe tiene problemas, te diría que en la mayoría de las capitales donde está trabajando, en las reuniones que hemos tenido con los intendentes es algo habitual lo que, la política que está implementando autobuses Ahora ¿se está analizando desde la municipalidad la rescisión del contrato? se está analizando, incluso autobuses Santa Fe ha ofrecido la rescisión del contrato lo que estamos viendo son las formas de poder garantizar la prestación del servicio en la ciudad también no es un momento sencillo para hacer un nuevo llamado a licitación, principalmente por algo que sabemos todos o sea, las situaciones inflacionaria que hay hasta que no se estabilice y no, no tiene un horizonte no, no es conveniente llamar a licitación porque hoy el que tiene la posibilidad de presentar o eso están generalmente todos agazapados esperando las oportunidades pero esperando tener cierto grado de certidumbre ¿y cotelantinizar y... o municipalizarla? es que son todas posibilidades o sea Al momento de tomar la decisión de rescisión, después se analizan uh -huh. las distintas alternativas, pero para cada una de las alternativas hay que ver también la posibilidad de llevar adelante la prestación del servicio. Ahora, qué plazo hoy, se dejan? Porque perdón, todos los meses pasa lo mismo. Un, sí, Hoy uno de los problemas graves que hay es que el transporte público es brindado por tres o cuatro empresas en todo el país. Eh, si no tenés el acceso al cistau al subsidio del transporte público, no tener una gran espalda, es prácticamente imposible prestar el servicio. Eh, conseguimos algo que era en detrimento del interior, que el subsidio del transporte público en Buenos Aires, eh, por cada pasajero el subsidio es mucho mayor, la presencia del subsidio nacional que en el interior, y en este caso se le sacó algo a las empresas del AMBA parte de ese subsidio y se transfirió este año para lo que es para cubrir el incremento de sueldo del personal y del combustible para todo el 2016 por parte del gobierno nacional eh, para que no repercuta tanto en el boleto de pasajeros en el interior en Buenos Aires de estar a 3 pesos subía a 6, y acá bueno se está terminando de ver la polinómica los índices porque también eh, actualmente el Índice está tratando de eh, tener un sistema o sea fiable Pero mientras se tengan las nuevas estadísticas del INDEX, se solicitó desde el Ejecutivo Municipal la autorización al Consejo Deliberante para poder usar los números, o sea, de, no me acuerdo si eran Córdoba y Buenos Aires San Luis, o San Luis no, y Buenos Luis. Aires, que tienen o sea, números más confiables, o sea, más reales. Eh, lo que sí, por eso, eh, incluso con el ministro Dietrich, puso a disposición también su área de asesoramiento legal para hasta analizar si se necesita o si se cae en una situación compleja el tema de la rescisión del contrato de autobús de Santa Fe. ¿Cuál es la multa económica prevista para cuando no se presta servicio? Todo tiene que ver o sea, con la extensión de, o sea, de la medida y de los costos que se le genera a los vecinos. Eh, por eso eso varía, no, no tiene un número fijo, depende también de la duración de, de, de estas medidas por el cual se genera el perjuicio a los vecinos. Ahora, y que eh, viene en realidad generando un problema, un perjuicio uh -huh. eh, Bueno, a la comunidad en, en su conjunto. ¿sí? ¿Qué le pasa a la empresa? Porque se aumenta el boleto cuando lo pide, le subsidian desde Nación incluso más ahora. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no paga los sueldos? Bien, te digo, una cosa puede ser la relación que nosotros tenemos con la empresa. Pero tiene que ver más con una cuestión de, o sea, me animo a decir a veces de estrategia de las empresas que de otra cosa, porque no es la realidad en Santa Rosa, sino que hablando por eso con los intendentes de capitales, previo a la reunión que ya habíamos tenido allá en el gobierno nacional, es una, es una moneda corriente que ocurre en los distintos lugares del país. Ustedes están diciendo que dudan que no le llegue el subsidio nacional. No, el subsidio está llegando en tiempo y forma, que llega a la provincia después es cierto que está un tiempo recorriendo la burocracia provincial pero el subsidio lo recibe permanentemente en el último paro que hubo de choferes también por la falta de pago de sueldo eh, ese mes incluso se había puesto al día la provincia donde eh, generalmente autobuses Santa Fe cobraba 2 millones de pesos mensuales del... ahí estaba la palabra del intendente Leandro Aguirre. Exactamente, bueno Juan Pablo, nosotros en este momento estamos en otro lugar, estamos en el sindicato de la Utelpa, donde en este momento hay una conferencia de prensa, ustedes deciden si quieren que la escuchemos en vivo o en un rato volvemos Escuchamos si, si estamos ahí bueno, de, como para salir eh, al aire Como para darle un marco a la noticia, están brindando una conferencia de prensa Las